¿El petróleo? No. ¿El aceite? No, no. ¿El perfume? No. Ay, ¿La levantina? No. ¿La cerveza? No. Ay, ¿Las gaseosas? No. ¿El teco de limón? No. ¿El jugo de limón? No. ¿El jugo de pomelo? No. ¿El mate dulce? No. Hay mil líquidos que no son imprescindibles. Hay uno que sí. El agua, fuente de vida. ¿La sopa? No, nena, no.